el aquel, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice, "Doctor, eh, mi hermano está loco, cree que es una gallina." Y el doctor responde, "Pues por qué no lo mete en un manicomio." Y el tipo le dice, "Lo haría, pero necesito los huevos." Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, saben, son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría Necesitamos los huevos. BFM, la alternativa. Mientras suena la música de Nacho Vegas y su canción Cómo hacer crack te trasladamos algo importante en BFM leyendo la prensa. Nuestro medio se ha sumado al manifiesto que refleja el descontento con las medidas adoptadas por el gobierno español y en concreto por esa subida del IVA que de manera directa va A afectar reparado en ti no lo intentes regresa a casa a la nuestra musical del espectáculo y que va a incidir también en los medios de comunicación de manera inequívoca DMF es la única radio que se ha sumado a este texto que a continuación vamos a reproducir íntegro abre la boca y solo suena un grá La declaración está firmada por los principales medios musicales especializados a nivel estatal y lo podéis leer ya íntegro en nuestra web vfmradio.com. La cultura no es un lujo. Y cae la tarde y teatras el anuncio de las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España relacionadas directamente con materias culturales. Un considerable grupo de medios musicales del país hemos decidido unirnos para manifestar una común disconformidad. Esperamos que lo expuesto a continuación sea compartido anímicamente y respaldado dentro de lo posible por nuestros lectores tan afectados como nosotros mismos. Todas las cabeceras que firmamos este manifiesto tenemos en común la pasión por la música, que cada cual refleja a su manera, de forma peculiar e independiente. Más allá de esto, otra característica nos define prácticamente a todas salvo algunas excepciones en nuestras páginas el comentario político había sido hasta hoy cuando algunas ya están cerca de los 30 años de existencia tangencial o incluso inexistente sin embargo vivimos un momento histórico extraordinario que requiere de respuestas no menos extraordinarias por parte de todos No se nos escapa que España pasa por momentos muy complicados, tampoco que en esta situación se demanda del ciudadano de renta media baja un esfuerzo enorme que se traduce cada día en cientos y miles de nuevos dramas humanos. A la vez, asistimos atónitos a los beneficios millonarios de los directivos de esas cajas que han quebrado el país, a las suculentas indemnizaciones de altos cargos que abandonan sus puestos de responsabilidad en medio del escándalo, a la indecencia de buena parte de nuestros políticos En medio de este paisaje, el gobierno ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a una situación ya insostenible, tomando una serie de medidas que condenan a la ciudadanía en general, a poco menos que a la indigencia, de un sector determinado, el de la música y la cultura popular, a la desaparición. Entre las medidas adoptadas el pasado viernes 13 de julio se encuentra el incremento del 8% al 21 del impuesto del valor añadido, el IVA, sobre el precio de las entradas a salas de cine, teatros, festivales musicales y conciertos. Es el definitivo golpe de gracia para un sector que depende del gasto de ocio para su supervivencia. y que ha ido viéndose acorralado progresivamente por las decisiones de nuestros gobernantes porque en el mundo de la música popular, a diferencia de otros sectores industriales e incluso culturales, la subvención siempre ha sido escasa cuando no directamente nula y sin embargo, la lista de zancadillas a la iniciativa privada por parte de las administraciones es interminable. Desde la promesa incumplida por parte del anterior gobierno de considerar los discos y directos como producto cultural y rebajar su IVA al 4% Hasta la prohibición de acceder a una sala de conciertos a los menores de edad, pasando por las periódicas trabas a promotores y hosteleros para impedir que programen música en directo, especialmente en Capién, merece la nula respuesta que han dado nuestros gobernantes durante la última década al problema de las descargas ilegales, que se ha llevado por delante infinidad de puestos de trabajo en discográficas y distribuidoras. discográficas, distribuidoras, promotores, salas, empresas de promoción y comunicación, técnicos y por encima de todo los músicos. Son los damnificados del desprecio y hasta rencor que muestran nuestros gobernantes para con un sector que supone buena parte de ese 3% del producto interior bruto generado por la cultura y que se encuentra en proceso de descomposición. También uno de los mejores escaparates posibles para esa marca España que a nuestros políticos tanto les gusta pasear Alguien duda lo mucho que hacen por la imagen y la economía de este país nuestros músicos o festivales. Por supuesto, entre los damnificados también nos encontramos nosotros, la prensa especializada, que vemos cómo la publicidad, una importante fuente de ingresos, y otra vez insistimos que no el dinero público se va en retirada. Primero se fueron las discográficas como consecuencia de las nulas ventas, luego las grandes marcas a causa de la caída en el consumo y ahora lo harán los promotores, las salas y los festivales condenados por la subida del IVA del ministro de Hacienda, el señor Montoro. Esto unido a la inevitable caída de las ventas de quiosco definitivamente nos deja en una situación difícil de sortear. Por eso la razón de ser de este manifiesto es doble. la batalla sufrida y es presentar Por un lado, queremos mostrar nuestra absoluta solidaridad con el resto de compañeros del mundo de la música, brindar nuestro apoyo y demandar el suyo a la vez. Si de todo esto algo se salva será únicamente por la fuerza que mostremos unidos. Y por otro lado, dirigirnos a todos los que nos leéis, que nos consta que sois muchos y fieles. Lo cierto es que el tiempo se ha acabado y nos encontramos ante un ahora o nunca. o reclamamos aquello que consideramos justo o nos veremos privados de ello para siempre. Y esta advertencia se refiere tanto a la posibilidad de ver a tu grupo favorito tocando en tu ciudad como al acceso a la educación o la sanidad. No nos corresponde a nosotros señalar a unas siglas concretas, pero sí pedirte con todas nuestras fuerzas coherencia y que actúes conforme a tu conciencia desde hoy mismo respecto a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Vivas en Barcelona, Madrid, Burgos o un pueblecito de Galicia. No te calles, no te acomodes y reclama lo que consideras que es justo. Y si a pesar de nuestro esfuerzo nos lo siguen negando, no te olvides de cuanto ha ocurrido estos últimos años cuando llegue la hora de votar. Que antes ha sucedido en la familia. Firmado: AvivaBeu, Ardemac, VFM, Binaural, Blogging in the Wind, Clone, Club de Música, DJ Mac, El Enano Rabioso, FM, Enlace Funk. Fantastic Plastic Magazine, Freak, Funkmama, Gen Normal, Go Mag, Guía del Ocio Barcelona, Hip Hop Directo, Hip Hop Live, Indie Nauta, Indie Spot, GNS Pop, Kluvers, La Heavy de Mariscal Rock, La Ventana Pop, La 2 Magazine, Mondo Sonoro, Musicalia, Número 0, Orbita, Playground, Revolver, Rock Deluxe, Rock Estatal, Rock View, Rock Zone, Ruta 66, Time Out Barcelona, The Metal Circus, This Is Rock, Versus Perfectos, Vifus, We Go y Zona de Obras. Porque la cultura no es un lujo. Podéis leer el manifiesto íntegro, En bfmradio.com, así como en las webs de todos los medios firmantes de este texto que acabamos de reproducir. Es una bomba y va a estallar. Es la bomba que va a estallar. Y en la pelea de la muerte lenta, de algún experto en el mundo global. Y oyes el timbre y al abrir la puerta. Hay una multitud haciendo முழு una multitud haciendo தசியோக்க Vamos años esperando a que pase algo. Nosotros no vamos a esperar más. BFM, la alternativa.